He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Sí, ven, Señor Jesús Amén And